La eficiencia es una palabra que cada vez está más prostituida y que cuesta horrores encontrarla, especialmente dentro del mundo del fitness donde siempre parece que hacer más es mejor. Y en cierto modo es así, pero en este episodio voy a explicarte cómo puedes lograr ese equilibrio perfecto entre fitness, trabajo y vida. Vaya por delante que cada vez le tengo mucha más repulsión a la palabra fitness y que aunque mi marca y mi web y mi academia se llame fitness en la nube, si hoy la montara probablemente le pondría otro nombre porque lo que hace ahora la gente bajo la bandera del fitness es de todo menos fitness. Pero sea como sea, el principal argumento que impide a la gente ponerse en forma y llevar una vida fitness es la falta de tiempo. Pero en realidad no es una falta de tiempo, sino más bien una falta de eficiencia. Porque la eficiencia es la consecución de algo usando la menor cantidad de recursos posibles. Y casi todo el mundo opera desde la perspectiva de emplear los máximos recursos posibles. Y esto no es para todo el mundo y ni siquiera para toda la vida. Por eso a mí no me gustan los planes de entrenamiento, ni tampoco creo que lo que necesite nadie sea otro entrenamiento. Ya hay miles, si no cientos de miles de entrenamientos en internet. Y la gente sigue gorda, sigue fofa, sigue enferma, porque los entrenamientos no marcan la diferencia. A ti te da un entrenamiento tu influencer favorito, con su PDF y el logo de tu influencer, por supuesto, puesto en la cabecera, y dentro de 10 años ese PDF seguirá exactamente igual no habrá cambiado lo más mínimo porque es algo estático pero tu vida no es estática quizás te hayas mudado o has cambiado de trabajo o has tenido un hijo o diferentes cuestiones que te pueden pasar y de hecho que te van a pasar por eso lo que necesitas no es un entrenamiento lo que necesitas es aprender los principios básicos que te permitan optimizar tu estilo de vida y Y aplicar estos principios en función del contexto que tengas ahora, que ese contexto será cambiante. Eso es integrar el fitness dentro de tu estilo de vida. Y por eso yo tengo una academia, porque es ahí donde enseño todas estas cosas. No te doy un programa de entrenamiento con mi logo, que eso ya hemos visto que no sirve para nada, o no sirve de mucho, especialmente los entrenamientos que no son adaptables. Por eso... Todos los entrenamientos de la academia son todos entrenamientos adaptables, adaptables al equipamiento que tengas, a los días que puedas o que quieras entrenar, adaptables incluso a lo que dura cada entrenamiento porque las personas que lo van a seguir tienen contextos diferentes e incluso una misma persona tendrá contextos diferentes a lo largo de su vida y quizás alguien que se apuntó el mes pasado a la academia su contexto dentro de tres meses será distinto. Y quiero que sepa adaptar ese entrenamiento a lo que esa persona pueda hacer ahora, independientemente de lo que pueda hacer ahora. Y si tienes curiosidad por implementar todas estas estrategias y entrenamientos adaptables, échale un vistazo a la academia desde fitnesslanubio.com barra academia. Ahí lo tienes todo y además por un precio que es absurdamente ridículo. Pero aquí lo que hay que entender y lo que te estoy contando hoy es que cada persona, en función de sus preferencias y también de sus circunstancias, tiene que aplicar el fitness en un baremo que vaya entre lo mínimo necesario para obtener resultados y lo máximo tolerable para obtener resultados. Si haces menos de lo mínimo, no obtendrás resultados y si haces más de lo máximo, tampoco los obtendrás. Pero entre esos dos límites suele haber bastante distancia aunque esa distancia, de nuevo, también va cambiando a lo largo de la vida. Y la pregunta es, ¿cómo consigo meterme ahí en ese sándwich para integrar el fitness dentro de mi estilo de vida? Y es sencillo, para empezar, si tienes dudas de cómo empezar... Probablemente no seas una persona que le guste demasiado esto de entrenar, por ejemplo. Por eso yo siempre recomiendo empezar con la mínima dosis efectiva. Y afortunadamente se ha visto que los beneficios del entrenamiento de fuerza, o entrenamiento de musculación, o llámale como quieras, se pueden obtener con solo dos sesiones por la semana. Que esto es algo fantástico. Aunque yo siempre recomiendo fijar un mínimo de tres sesiones en lugar de dos, para ir perfecto ligeramente por encima de esa barrera mínima de dos sesiones semanales. Pero la clave es esa palabra. Mínimo tres días. Eso es lo que hace que si una semana tienes más lío y puedes ir solamente tres veces a la semana, pues vayas tres veces a la semana. Y si otra semana tienes menos lío, menos trabajo o tienes más ganas, puedas ir cuatro días o cinco días o los días que quieras. Siempre y cuando cumplas con ese mínimo autoimpuesto, es suficiente. Y esto es muy importante porque cuando la gente quiere empezar a ponerse en forma se acaba quemando porque quiere dar más de lo que en realidad está dispuesto a dar. Porque la gente siempre dice que quiere ponerse en forma cueste lo que cueste, salvo que lo que cueste sea esto, esto, esto, esto y esto otro. Por eso la constancia siempre vence a la vehemencia y es mejor ir a entrenar tres veces a la semana durante un año que seis veces a la semana durante un mes. Además, no tres veces por semana me parece el equilibrio ideal, lo he dicho siempre porque especialmente cuando alguien quiere ponerse en forma, lo primero en lo que piensa es en el ejercicio y en la dieta, pero nadie piensa en el sueño, nadie piensa en el descanso, nadie piensa en la recuperación, por lo que cada día adicional que vas al gimnasio es una barrera más para tu recuperación, por lo que tres días es una cantidad muy manejable casi para cualquier persona, sea cual sea su nivel de recuperación. A partir de aquí... Si quieres o puedes ir más días a entrenar, tendrás que ver si te puedes recuperar de eso o no. Pero aquí está otra de las claves. Hay personas para las que ir al gimnasio es ocio. Y como es ocio, disfrutan estando ahí. Y se pueden tirar toda la tarde en el gimnasio sin ningún problema. Porque el tiempo invertido en el gimnasio es ocio. Es algo que disfrutan. Pero si para ti el gimnasio es simplemente un vehículo para obtener más salud, no tienes que estar toda la tarde. Y ahí es donde tienes que meter la eficiencia. Porque yo siempre digo que el entrenamiento de fuerza es indispensable si quieres mejorar tu salud. Y ya lo he hablado, ya lo he explicado, ya lo he argumentado un montón de veces el por qué. Pero al mismo tiempo, a muchísima gente no le gusta hacer entrenamientos de fuerza. Y es normal, y es absolutamente legítimo. Yo no puedo obligar a nadie a que le guste el gimnasio. Si vienes a mi academia no te va a gustar más el gimnasio. Y no me voy a preocupar tampoco de que te guste más, porque no te tiene por qué gustar. Solo tienes que entender por qué lo haces e intentar emplear ahí la menor cantidad de recursos necesaria para obtener el máximo de rendimiento posible, lo que es la eficiencia. Porque quizás a ti no te guste el gimnasio, pero sí que te guste salir con la bicicleta. O a lo mejor sí que te gusta la zumba, o el body combat, o la bachata. Y esas actividades para ti son ocio, entonces tiene más sentido dedicar menos recursos al entrenamiento de fuerza para dedicarle más recursos a esas otras actividades físicas que te gustan más. Y tal vez en ese contexto decides que al gimnasio vas a ir no sé solamente dos veces por semana y a bailar bachata vas a ir tres veces a la semana porque te gusta más o cuatro veces porque te gusta mucho más que ir al gimnasio. Esto es integrar el fitness dentro de tu estilo de vida. Es determinar qué acciones son obligatorias, digámoslo así, para mejorar tu fitness y buscar el método más directo para realizarlas y a partir de ahí, el resto de actividades que también van a contribuir a mejorar tu fitness, realizarlas a modo de hobby, dedicándole todos los recursos que quieras o que puedas. Porque aquí hay que entender también una cosa que comenté hace unos episodios hablando de la población de los chimane, que eran la población con menor riesgo cardiovascular del mundo. Y una cosa que hacían era tener un estilo de vida muy activo. Y creo que emular ese ese estilo de vida activo es algo muy útil y por alguna razón en el mundo del fitness es la única actividad o el único sector donde te dicen que puedes obtener más resultados haciendo menos. Sin embargo, si te vas a cualquier centro de alto rendimiento y ves a los atletas olímpicos de cualquier disciplina, entrenan una brutalidad de horas. Y cuanto más quieren conseguir, más horas tienes que entrenar. El fitness debe ser el único sector del mundo que ocurre al revés. Y no estoy diciendo que tú tengas que hacer lo mismo, porque evidentemente su contexto y el tuyo y el mío son diferentes. Por eso dije al principio que aplicar eficiencia en el fitness es tan importante. Y las cosas importantes como el entrenamiento de fuerza... Puedes aplicarlas usando pocos recursos realmente y dedicar todos los demás recursos a otros hobbies físicos que tengas y que no te parezca un esfuerzo, porque si te gusta ir un par de veces a la semana a jugar al fútbol con tus amigos, eso no lo vas a ver como una losa, sino más bien como un escape y un buen rato que vas a pasar. Y creo que ahí está la clave en determinar qué cosas tienes que hacer, ver si esas cosas son disfrutas haciéndolas o no y si no las disfrutas adoptar una visión mínima una visión mínima viable o una mínima dosis efectiva y ya está y lo mismo con la alimentación hay gente que se piensa que la alimentación en el fitness es para personas que disfrutan cocinando y haciendo recetas súper largas y recetas fit y tediosas y cosas que, que no es así porque si tomamos como algo obligatorio llevar una alimentación saludable que creo que es obligatorio, si quieres mejorar tu vida fitness, tienes que tener un sistema para comer de manera óptima. Igual que con el entrenamiento, tienes que ver lo mínimo que necesitas y lo máximo que puedes hacer o que estás dispuesto a hacer. Y dependerá de tus preferencias y de tu contexto. Yo hace años, si mi entrenador me decía que tenía que comer piedras cinco veces al día, pues yo comía piedras cinco veces al día. Pero eso, a día de hoy, pues no sería sostenible para mí y cada persona tiene que ver qué alimentación necesita puede ser sostenible para esa persona. Por eso, no creo en las dietas con nombre propio, tipo dieta, y después poner la etiqueta que quieras, dieta keto, dieta paleo, dieta de la piña, dieta de lo que sea. Ni tan siquiera creo en las dietas que te puede dar un nutricionista, y esto sé que puede ser muy polémico, por muy ajustada que esté esa dieta a lo que tú necesitas, sencillamente porque si no disfrutas esa dieta, no la vas a seguir. Con lo que da igual lo óptima que sea esa dieta si no la vas a hacer. Y para que disfrutes tu dieta tienes que involucrarte en ella y diseñarla tú. Por eso yo recomiendo a todo el mundo que use el planificador nutricional que se puede descargar desde fitnesslanube.com barra planificador porque ahí te puedes armar tu propia dieta y es mucho más fácil que sigas tu propia dieta que sigas la mía o la de cualquier otro entrenador otro nutricionista o lo que sea. Pero tienes que involucrarte en ella y ver qué cosas necesitas porque son obligatorias. Y luego, qué cosas son las que puedes ir ajustando. Por ejemplo, si quieres perder peso, necesitas sí o sí un déficit calórico. Esto es imperativo. Y lo más efectivo y eficaz sería no tener demasiada variedad de la dieta para poder estandarizar la dieta lo máximo posible. La pregunta es, ¿tú podrías seguir una dieta sin demasiada variedad? Yo, por ejemplo, sí que podría siempre y cuando fueran las recetas que a mí me gustan, que para esto sirve el planificador, podría comer lo mismo todos los días, sin variedad. Todos los días comer lo mismo. Y no tendría ningún problema. Pero como no vivo solo y cocino para mí y para mi novia, para dos personas, y a ella sí que le gusta tener más variedad, pues tengo un plan de alimentación más variado. Es menos eficaz, pero es más eficiente para mi contexto. Y eso es lo importante. Que consigas detectar las acciones necesarias y las dispongas en un contexto que se adapte a tu vida. Porque aunque no sea la mejor forma de implementar esas acciones, es la mejor forma para ti, dadas tus preferencias y dada tu vida actual. Quizás en un futuro cambian tus preferencias o cambia tu vida y esas acciones también puedan cambiar. Pero lo inteligente de esto es ver qué es lo que tengo que hacer y adaptarlo a lo que yo quiero y a lo que yo puedo hacer. Porque el fitness puede ser un estilo de vida, pero no es una vida. No intentes llevar una vida fitness porque acabarás hasta los huevos de tu vida y del fitness. Y no tiene más. Mejor adapta las cosas que necesites porque esa es la única manera de transformar tu estilo de vida. No haciendo lo mejor, sino haciendo lo lo mejor para ti, que es lo que intento decir siempre e intento traerte siempre en estos episodios. Así que cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.